Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Martina, muy bien. Me alegro. Ayer, eh, cuando hacíamos la producción del programa, bueno, veíamos eh, en la agencia Telan un informe sobre el crecimiento de los casos de COVID en la Argentina respecto de la semana anterior, hablando de alrededor de un 54%. Y desmenuzando la, la información, se daba cuenta de el que había caído en Argentina el ritmo de vacunación. Básicamente se informaba de que todos aquellos que se habían dado la segunda dosis, bueno, uh -huh. muchos no habían concurrido a darse la, ter la tercera dosis. Digamos, uh -huh. eso también se ha visto acá, Martina. ¿Qué análisis se puede ah, hacer? Exactamente, es exactamente lo mismo. Hoy en Tandil tenemos una cobertura de esquemas completos, lo que se llama esquemas primarios, uh -huh. primera y segunda dosis, esquemas primarios completos de vacunación que ronda el 85% de la población uh -huh. Eh, estimando una población de 140.000 personas, Yo. ¿sí? Que no lo sabemos en nuestro claro. último censo de 123, uh -huh. si nosotros estimamos el último censo tenemos una cobertura de más del 90%, ¿sí? De primera y segunda oficina. ¿Cómo estamos a nivel nacional con esos porcentajes? ¿Sí? Estamos siempre estuvimos un poquito por encima de la media de la de provincia la ah, de bien, Buenos Aires, de la provincia. ¿sí? Eh, y los llamativos es que con ese nivel de cobertura uno esperaría, ¿no? Digo, una población que más del 90% concurrió a completar su esquema con una y dos dosis, pero los llamativos es que no llegamos. Digamos. Exactamente, no. podríamos decir tal cual, es una, no. es una comunidad provacuna, ¿no, ¿no es cierto? Eh, apenas 70.000 personas, 70 y pico mil de personas, se pusieron el primer refuerzo no. y un porcentaje muchísimo menor se colocó el segundo refuerzo. Está bien no. que para el segundo refuerzo no están dados los tiempos no. en la inmensa mayoría de la población, pero sí están dados los tiempos para el primer refuerzo. No. Y sin embargo, no llegamos a 80.000 personas que se han colocado su primer refuerzo esto es llamativo, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con el paradigma donde vivimos, tiene que ver con la posmodernidad tiene que ver con un montón de cuestiones ¿no ¿Cierto? con tiene la conexión también... epidemiológica también digamos. esto de decir, bueno, la verdad que ya no hay no, eh, eh, ya no hay pandemia o ya eh, eh, eh, digamos, no, no hay casos eh, la, la cobertura, digamos de primera y segunda dosis, como decís fue, fue alta, entonces, ¿para qué darme la tercera? Por ahí es también fue, se analizó de esa manera Sí, mira, yo voy a con una amiga epidemíloga y me dice, mira, algo parecido, digamos, con otro ritmo y con otro volumen, pasó históricamente con los esquemas de dosis, como por ejemplo, tétano, hepatitis B, algo muy parecido pasó siempre con la tercera dosis de estos esquemas, ¿sí? Se logra una gran cobertura de primera y segunda dosis, que por cierto también están mucho más cerca la primera dosis entre una y otra, ¿sí? Eh, y después pues, cae marcadamente este, la cobertura de la tercera dosis, por ejemplo, en esquemas como antitetánica o hepatitis B. En este caso, uno pensaba que teniendo tan cerca y tan fresquito el registro de lo que había sido la pandemia, la adherencia, eh, para, por lo menos para el primer refuerzo, iba a ser mucho mayor. Eh, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos insistiendo con que el esquema está completo cuando tiene el refuerzo. A ver, el esquema está completo con la primera y la segunda dosis. Lo que hace el refuerzo es sostener ese título de anticuerpo durante más tiempo para garantizarte la inmunidad durante más tiempo, ¿sí? Claro. Así que, bueno, nada, a sostener eh, esto, ¿no? Esto que muestra la evidencia, que el refuerzo es el que nos va a permitir sí. pasar este invierno que viene ahora, que va a ser un invierno eh, raro, digo raro porque no vamos a tener este, los patrones epidemiológicos de los últimos dos años, pero vamos a estar muy expectantes, estamos con muchísima atención a lo que pasa, a cómo se van cruzando las curvas de influencia de COVID, y sobre todo estamos siempre muy atentos a un indicador que se ha vuelto fundamental para nosotros, que es la ocupación de camas. ¿sí? Eh, eh, sí. Por ejemplo, eh, eh, el, el, el primer refuerzo, está hoy, ya, ya es para todos, no, no, no es que uh -huh. necesitas recibir el turno o ir, ya está, está liberado, eh, el Segundo refuerzo, sí, hay, no, no, no está para todos aquellos que se pongan, que hayan colocado el primer refuerzo todavía, porque es para, para una cierta edad, para una cierta eh, eh, enfermedad de base. Yo me pongo como ejemplo: yo el tercer refuerzo o el primer refuerzo me lo di el 11 de agosto. Si hoy sacamos sí, cuenta, sí. hoy estamos a 9 de mayo, ya han pasado 6 sí. meses. Y todavía sí. no estoy en condiciones, por mi problema de salud, de darme el segundo refuerzo porque no entro. Eso, en, no, en algún momento... Me parece me parece, a ver si, si sí. te puedo ayudar con esto. Si vos te pusiste lo que vos llamás tu primer refuerzo, o sea, ¿te inoculaste por tercera vez en agosto? Algo me dice que lo tuyo... No, no, de agosto no, no en, noviembre, fue un refuerzo. en noviembre. En noviembre. En noviembre. Bueno, algo me dice que lo tuyo de noviembre no fue un primer refuerzo, sino que fue una tercera dosis. Contame cómo era tu esquema. Dos de, Sputnik, dos, de, dos de Sinofar y la tercera de Spugni. Claro, claro. Vos ahora te tenés que poner tu primer refuerzo. Andale, cuéntame y ponételo. Esto, ah. es una, esto es una salvedad interesante. Siempre hablamos lo mismo. Este ah, pequeño ves. grupo Bien. de personas que tenía o pues, estaban los mayores de 50 con dos Sinofar o aquel, aquel pequeño grupo de inmunosuprimidos. Ese grupo llevó tres dosis en el esquema primario. Bien. O sea que lo que vos te pusiste en noviembre no fue un refuerzo. Fue la tercera dosis para completar tu esquema primario. Vos ahora estás en condiciones bien. de ir a ponerte tu primer refuerzo, ¿sí? Excel ah, está bien, está bien, está bien. Está bien, me, menos mal que me puse como ejemplo para que aquello que tiene escuchando. Y... Genial, está genial. Bien, está bien, y eso ya Claro, es, cuando es me turno. dijiste en noviembre dije, claro. esto es una... Sí, todo turno sin turno. Ya no hay turnos, la gente no está recibiendo turnos para ir a vacunarse, ¿sí? Claro, que, que no miren acá, claro rato que... la aplicación porque no va a aparecer nada. Exactamente, en realidad lo que tienen que hacer es mirar el tiempo de las aplicaciones anteriores en su carnet, es necesario preguntar, pero si no lo ven en las aplicaciones digitales y todo, ven el tiempo de la última aplicación y en función de eso sacan la cuenta y si pasaron 120 días o 4 meses, van y se ponen el segundo refuerzo siempre que corresponda o el primer refuerzo como es tu caso, ¿sí? Nos pues vas a ir ahora a ponerte tu primer refuerzo. Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, en el, caso, en el caso de los segundos refuerzos, Sí. Digamos, aquellos que no tienen, no tienen comorbilidades, ¿quiénes ingresan? ¿Los docentes, por ejemplo? Bien, ¿y quiénes ingresan para el segundo repuesto? Sí. Todos los docentes, los trabajadores de la educación, los trabajadores de salud, las fuerzas de seguridad, todos los mayores de 50 años, ¿sí?, Y aquellas personas que tienen entre 12 y 50 años, pero tienen algún factor de riesgo, ¿qué es el mismo factor de riesgo que les llegó a ponerse tres dosis en el primer esquema? Estos son los inmunosuprimidos, los trasplantados, los pacientes viviendo con VIH, los, los, los oncológicos. ¿sí? Estas son las personas que, comprendidas en el universo de 12 a 50 años, igual tienen indicaciones de ponerse el segundo refuerzo, siempre sin turno. Entonces, segundo refuerzo, de nuevo, mayores de 50, trabajadores de salud, de educación. De seguridad y todas las personas entre 12 y 50 años que tengan alguna de estas condiciones de inmunosupresión. Bien, bien. ¿Y tiene que ocurrir allí a España y Alberdi? España y Alberdi estamos de lunes a sábados de 9 a 19. ¿no? Tenemos una, un, acceso, digamos, un horario amplio sí. porque consideramos que hay que garantizar el acceso a la vacunación. Sí. Y además estamos de lunes a viernes de 9 a 14 en la Universidad Barrial. Uh -huh. Recibimos la mayor cantidad de gente en el dispensario por lo ampl la amplitud del horario, ¿no es claro, cierto? Claro. Claro. ¿Hay que llevar el cartón o, por ejemplo, yo tengo la tarjeta o el que tenga tarjeta va con la tarjeta y ya está? Si quieres llevar el cartón lo llevas, pero no pasa nada porque sí. todos tus datos están en la aplicación. Claro, en sí. la aplicación. Y una vez que se carga en el CIPRE, que vos sí. sabés que a vos los sí. chicos te cargan mientras te estás sí. vacunando, sí. en cuestión de 24, 48 horas ya estás cargado en Vacunate PBA. Después siempre decimos lo mismo, los datos tardan un poquito más en migrar a las aplicaciones nacionales, ¿sí? Tardan un poquito más en migrar a Cuidar o a Mi Argentina, que a veces nos preguntan a nosotros nosotros no manejamos las aplicaciones nacionales. Okay. Sí manejamos vacuna TPDA, por eso garantizamos que vos te vacunás, te cargan los datos y al día siguiente o a las 48 horas eventualmente aparece en esa aplicación ya registrado tu primero o segundo refuerzo, el tipo de vacuna, el lote, la fecha, todo. Uh -huh. eh, Martín, aquellos que hay gente en Tandil, por supuesto, que no, no, no, no se han vacunado porque no creen no, X motivo. Ya es una batalla perdida ¿no? para convencerlos a esta altura de, del partido, ¿no? más que una batalla perdida, digo una batalla perdida es una batalla que uno le interesó dar en un momento y digo, diseñó una estrategia para darla y la perdió la verdad es que con el, este núcleo duro de antivacunas así dogmáticos y fanáticos, nunca intentamos dialogar ¿sí? nunca intentamos dialogar ni acá ni en ningún país del mundo se intenta dialogar vos pensás que lo más parecido que hubo un diálogo con los antivacunas fue Macron diciendo en Francia que les iba a cagar la vida uh -huh. ¿Sí? o sea ¿Y por qué? ¿Porque Macron es un loco? ¿Porque Francia es un país antidemocrático? No, porque es un grupo de gente con la cual, que para arrancar, no tiene ningún interés en dialogar. Entonces, tampoco este, es fácil pensar en una estrategia de diálogo. La ventaja, en nuestro caso, es que es un grupo absolutamente minoritario y marginal y que no tiene ningún impacto en nuestra temperatura y demás. Bien. Eh, Martina, eh, aquí en, en nuestra ciudad, bueno... Eh, nosotros estamos, estamos recibiendo los informes del Sistema Integrado de Salud eh, semanales, digamos, ¿no? eh, que todos los viernes, uh -huh. y, y, los, y los números se mantienen. Eh, y vos decías, bueno, lo importante es el tema de la ocupación de camas. Hoy en Tandil hay nueve casos positivos, digamos, eh, eh, y una intentar una sala general uh -huh. estamos, estamos bien en ese sentido digamos eh, es pues el último el último gran brote que en... no me acuerdo si ¿sí? fue la ciudad ¿Eh? sí. sí no es cierto sí, sí. bueno que se aislaron son estos números de orientales no sé veinticinco millones de personas se aislaron de manera súper contenida no eh, y sin embargo no uh -huh. sí, que nos detrita, uh -huh. que son las que están sí. circulando y son las que están elevando los contagios en algunos en varios lugares del mundo a la vez no estarían teniendo, porque contamos con un enorme porcentaje de población vacunada, no estarían teniendo, digo, no estarían, no me animo a decir no tienen, no estarían teniendo una repercusión en el nivel de ocupación de camas y el amor y mortalidad Y eso es lo mismo que muestra en Tandil, ¿sí? pero si uno va y mira, la persona que está internada hoy en sala general debe tener algunas comorbilidades que llevaron a su internación, ¿sí? Eh, pero fíjate cómo, a pesar de que se mantiene el número de casos, con lo cual se van acumulando lentamente, quizás algunos casos activos, esto no repercute en la ocupación de camas, y eso es una gran noticia, y es directamente vinculado a la vacunación. Claro, exacto.